Opción Múltiple Bienvenidos Hola amigos, mi nombre es Ani okay, Yo soy Melvin y el día de hoy estaremos conduciendo el programa Opción Múltiple A quienes nos conocen, queremos decirles que este programa contiene infinidad de temas que nos interesan a todos Y es elaborado por alumnos de la UVM aquí en Aguascalientes Así es ¿Y qué te parece si platicamos sobre los programas que tendremos en esta emisión? Claro que sí. La sección de opinión mayúscula será conducido por Eliam Rojas y Pedro Sandín y contará con la participación del maestro Jorge Ramírez Jiménez, el rector de la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes, quien nos dará su opinión sobre el sistema educativo que tiene el Estado. Así es, y también vamos a escuchar las noticias más importantes del mundo de la música en Notas Líquidas, en compañía de los locutores Carla Miranda y Diego Yuen. Luego... Gaby Arenas y Emanuel Mejía nos darán información más actualizada sobre las películas que veremos próximamente en la sección en cartelera Además, nuestras chicas colaboradoras Eliam Rojas, Jessica Mercado, Lili Gómez y Lorena de Luna regresarán para otra emisión del programa La Charla. Seguiremos con la sección Infórmate donde nos informaremos sobre las noticias más importantes de la semana gracias a nuestras locutoras Carla Miranda, Karina Macías y Eliam Rojas. Y finalmente terminamos con una nueva radionovela llamada Tercera Llamada. Producida por Anuk Cipres, y es donde estelarizan varios alumnos de Ciencias de la Comunicación. No te la puedes perder. Esto es Opción Múltiple. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Infórmate Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos en su sección Infórmate, yo soy Carla Miranda Y al lado mío tengo a Eliam Rojas y a Karina Macías Y les vamos a presentar las noticias más relevantes de esta semana Chihuahua, un congelador el municipio con temperaturas más altas y también el que registra mayor cantidad de lluvia en el estado de Batopilas, Chihuahua. Donde también se presentan las temperaturas más intensas, pero no aún. El estado de Chihuahua se queda sin agua, 54 pozos sin servicio. Continuará el desabasto generalizado con agua potable en, todo, en toda la ciudad y establecen puntos de reporto vital líquido. Ok, estas fueron las noticias de toda la semana, eh, les dejamos nuestra página para que nos dejen sus comentarios y sugerencias y nuestra página es www.opcionmultipleradio.blogspot.com Me acompañaron Karina Macías, Elian Rojas y su servidora Carla Miranda. Esto fue Infórmate. Opinión mayúscula Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su sección Opinión Mayúscula, le saluda Pedro Sandín. Eliam Rojas Ortega. Vamos a tener de invitado, un invitado de lujo, tenemos al rector de la UVM Campus Aguascalientes, el maestro Jorge Ramírez Jiménez. Bueno, antes que nada quisiéramos agradecerle la oportunidad de, de estar aquí, pues de regalarnos un poquito de tu tiempo. Bueno, antes de empezar con la entrevista, quisiéramos preguntarle un poquito de usted, ¿qué nos puede platicar acerca de usted? <risa> bueno, pues gracias antes por la invitación, la verdad es que es un gusto que... Eh, jóvenes de aquí de la universidad están llevando a cabo este tipo de proyectos. A mí me da mucho gusto que en esos proyectos ustedes consideren a sus maestros, a la gente que está en el área administrativa. Me da mucho gusto que me inviten. Me, me siento muy honrado. Estoy a sus órdenes. Me gusta mucho practicar con los estudiantes. Con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de hacerlo reiteradamente. Y bueno, pues si, si entramos ya este, de lleno a lo que me dicen eh, eh, de la pregunta que me hace Celian, pues te digo, pues soy uno, una, una persona realmente eh, que, que cumple en estos momentos una función de responsable de, de, de la rectoría desde de, de Campus UVM Aguascalientes. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Soy una persona que eh, estudió Derecho, eh, tengo 36 años, estoy casado, tengo dos hijos, eh, me gusta mucho el deporte, me apasiona la educación, estoy trabajando para UVM desde hace ya un poco más de 5 años, casi 6 años, porque eh, estoy en el área educativa, ya este año estaré cumpliendo 15 años en el área educativa y me ha tocado for, la fortuna de trabajar eh, pues en varios de los niveles que son ya ya abarcados por la universidad. En eh, preparatoria, he estado a cargo de preparatoria, he estado eh, como maestro, que fue lo primero que fui en la educación, Un maestro de, de, de clases universitarias, estuve de clases en prepa. Y bueno, así me ha tocado a la fortuna de vivir un desarrollo de prácticamente todos los niveles con los cuales ustedes tienen un contacto. Eh, fui coordinador también, fui director académico. Eh, la universidad me ha dado la oportunidad de, desde hace ya tres años prácticamente estar a cargo de la rectoría aquí en Aguascalientes, los mismos tres años que voy a tener viviendo aquí. Y bueno, pues eso a grandes rasgos les puedo decir que que soy yo detrás de lo que ustedes pueden ver de ahí va una persona de un traje oscuro con corbata, él es el cel rector ocupa una oficina aquí en el campus. Bueno, pues fuera de eso también una persona que como ustedes fui un estudiante universitario, estuve también involucrado en algunos proyectos y bueno, pues la, la vida profesional me ha llevado a conocer lo que es la parte de mi de mi carrera, que es una licenciatura en derecho que me tocó participar en, en, en despachos jurídicos este llevando casos Y después la educación, este me fui involucrando a tal grado de tener una maestría en educación, estar cursando ahorita una maestría en el área de competencias educativas. Y bueno, y muy orgulloso también de, de ser responsable de este campus tan tan importante para el OVM, tan importante para la ciudad, pero sobre todo muy importante para ustedes y para las familias de las que ustedes dependen. Claro. Ahora, es fácil decir que pues soy rector, ¿no? Pero puede, me podría platicar un poquito qué, qué implica ser rector. Bueno, a eh, ver... Ser rector implica el ser el responsable, el motivador, el encargado de que todas las áreas de la universidad estén funcionando de manera de la manera adecuada. Claro. ¿Qué son las áreas de la universidad? Bueno, pues ustedes tienen contacto con la principal, el eje más fuerte sobre el cual gira toda la actividad universitaria, que es el área académica. Es decir, soy el responsable de que los procesos académicos se lleven de la mejor manera apoyado por el, por la dirección académica. Quienes son los encargados pues de, de hacer la programación, todo lo que soporta ese, ese girar académico que les comento. Eh, estar exigiendo la calidad con la que deben hacerse las cosas. Marcar directrices por las cuales esa calidad debe conseguirse. comparando comparar los años anteriores, cómo hemos estado, cómo estamos ahorita, cómo queremos que estemos. Pero lo mismo ocurre en el área administrativa, que el área administrativa infiere pues los servicios académicos los financieros que, con los que cuenta la universidad, sí, claro. los servicios de mantenimiento, seguridad, eh, las áreas de legales. También es otro departamento importante de la universidad a través de servicios escolares donde una persona llega y dice pues quiero entrar con ustedes a licenciatura y, y tengo el, el, el, la, la posibilidad de hacerlo porque legalmente he acreditado lo que en México se exige para estar con ustedes. Bueno, pues también estar al cargo del área de legal de la Universidad de Servicios Escolares, por así decirlo. Emitimos los títulos que son los los documentos importantes para ustedes. Y bueno, también ver las áreas como el departamento de egresados, estar al pendiente del departamento de egresados, uh -huh. ver que los jóvenes tengan su mejor salida de la universidad y también no olvidarnos de ellos, ¿no? Estar en sí, comunicación claro. constante, pendientes, estar también muy involucrado en la imagen de la universidad a través del departamento de mercadotecnia, generar las relaciones públicas, a través de convenios, ir a las dependencias de gobierno, mm -hmm. tener la oportunidad de, o abrir los espacios para que la gente fuera a la universidad, conozca la universidad y eso allá en el camino para ustedes cuando sean jóvenes egresando ya de esta institución bueno pues el rector haya podido hacer una buena labor generando nexos con empresas para que ustedes puedan practicar ahí, empezar sus, sus primeros pasos en el área laboral, bueno la verdad es que un rector eh, tiene la, la obligación para con los estudiantes, para con los trabajadores de estar al pendiente de todos y cada uno de los departamentos porque todos y cada uno de los departamentos son importantes para el sano desempeño de, del campus de manera integral por así decirlo, claro. es decir es la persona que en un día deberá estar visitando a todas las direcciones y algunas de las coordinaciones de aquí del campus pues para preguntar cómo está todo, qué necesidades existen, ser muy abierto para sí. entender las necesidades y también darse la oportunidad para compartir con los alumnos y preguntarles a ellos también, "Ey, ¿cómo, ¿cómo están? Está? ¿Qué les hace falta?" porque nosotros hemos pensado hacer esto, pero a lo mejor es algo que no es necesidad de ustedes y quisiéramos saberlo. ¿no? Sí, no, claro, por sí. ejemplo, para nosotros los alumnos es muy importante tener este tipo de comunicación sí. con el rector de la universidad, ¿no? Donde tú estás estudiando. Entonces, para nosotros ahorita es muy importante esta sí, práctica que estamos teniendo. Sí, porque bueno, anteriormente a mí me comentaban que las rectorías de todas las universidades, bueno, lo que era el encargado, el rector, era demasiado cerrado con los alumnos, era muy metódico y cosas así. Entonces, ahorita ya el sistema ese tipo de sistema está, se está convirtiendo, ¿no? Es un tipo de sistema más abierto con las personas, con los estudiantes. Y como usted dice, no abierto con todo tipo de personas y a todo tipo de situaciones. Bueno, entonces ahorita usted nos comentaba que usted estudió la licenciatura en Derecho, pero qué ¿O ¿cuáles fueron las situaciones que lo hicieron tomar la decisión de tomar esta plaza? Bueno, yo yo este como les decía, soy egresado de un área diferente a la educativa, aunque muchas personas siempre vemos en la investigación y en la educación una, un área importante de desarrollo. Y me tocó trabajar con un abogado cuando recién egresé, que dentro de las funciones que yo tenía en el despacho me heredó una clase y dijo esta clase que tengo en la universidad, que es la universidad pública del estado donde yo vivo, de donde yo soy y me dice esta clase es a las 3 de la tarde y se me hace muy complicado atenderla, Así es que usted como, como socio de este despacho uh -huh. va a atender esa, esa, esa, clase. esa clase, era con la escuela de contabilidad, era un eh, derecho laboral y me la, me la dejó y la verdad fue algo que me empezó a gustar uno empieza en la educación normalmente a, a nivel profesional pues replicando mucho de lo que sus maestros le enseñaron ¿no? algunas estrategias, algunas maneras de cómo hacer que el alumno se concentre se motive y, y participe y bueno, fui después alternando ahí la actividad que tenía yo en el despacho con más clases eh, en instituciones tanto públicas como privadas y llegó un momento en el cual tuve que poner en la balanza qué es lo que quiero hacer, ¿no? Seguir en el despacho o involucrarme lleno en la educación, que era un tema que ya me estaba llamando mucho la atención. Y, bueno, que también los resultados afortunadamente habían sido muy buenos, que me gustó mucho trabajar con jóvenes, que creo que a lo mejor ese es uno de los motivos por los cuales eso esa parte que comentabas de una rectoría, a lo mejor no tan ajena a los estudiantes, sino con toda la intención de trabajar, pues deriva de, de lo que a mí me tocó empezar a trabajar, ¿no? Que fue en las aulas con los jóvenes y que, y que cuando hay un evento de jóvenes me gusta ir, si sí, me invitaron, me gusta ir a los partidos de los jóvenes, me gusta eh, estar aquí en estas invitaciones con ustedes, me gusta recibirlos en la oficina, no necesariamente cuando hay problemas, porque sí sí <risa> me toca recibirlos mucho cuando hay problemas, pero también cuando no los hay me gusta hacerlo. Y bueno, estaba yo tuve una, un desempeño en el área académica hasta llegar a la dirección académica de un campus y hace aproximadamente tres años, precisamente en un mes de febrero, la universidad me consideró para para hacerme cargo de una rectoría me invitaron, me plantearon el proyecto me dijeron, está esta posibilidad está en esta ciudad, usted define los maestros y, si lo acepta la verdad es que yo lo, lo acepté pensando que pues que ese trabajo con los jóvenes puede continuar a pesar de que uno se involucre en muchas otras actividades que, que anteriormente no se tenían antes en el área académica pues era el contacto directo con los jóvenes y claro. con los maestros aquí es eso y 10, 12, 15, 20 cosas más Para que ellos tengan los mejores servicios Y poder tener un México Creo que quien estamos en la educación Tenemos la visión no utópica Porque podemos conseguirlo De a través del, de, de todo el trabajo que hacemos Generar un México diferente al que tenemos ahorita Y que para mí en lo personal es una preocupación Reiterada todos los días eh, Quisiera que Quienes no pudimos cambiar México Quienes permitimos cambiar un México para mal No podemos participar para que los jóvenes puedan cambiar un México en un futuro y sean más capaces que nosotros para sí, hacerlo. Sin duda ah, alguna. Entonces estas experiencias tratando a los jóvenes fueron los que le dieron la sensibilidad, ¿no?, de, de tomar este cargo, de decidirse por la rama de la educación. Sí, definitivamente mm. este creo que el, el desarrollo de las personas, la posibilidad que la educación infiere en una persona que, que está aprendiendo a hacer algo es... El fin último de la educación, dicen quienes son muy idealistas de la educación, es la felicidad, yo si me voy un poquito antes de la, de la felicidad creo que el, el, el fin de la educación es cambiar la calidad de vida de las personas, poder generar para él y para su familia, ese salto que debe haber generación tras generación de nuestros padres nos dieron algo que no pudieron tener tal vez. Y nosotros nos toca darle a nuestros hijos algo que no pudimos tener nosotros y a, y a mis hijos les tocará darles a sus hijos, mis nietos, algo que ellos no les pudieron dar, es decir, el entorno de la persona que se prepara, se capacita a través de la educación debe ser una mejor calidad de vida. Que en fin en cuentas ese siempre es el ideal de los papás, ¿no? Que sus hijos tengan un mejor futuro que ellos mismos. Exacto. Bueno, pues ahorita vamos a, a ir a un corte y ahorita regresamos con esta entrevista con el licenciado Jorge. Opción múltiple Ya volvemos, opción múltiple